lo que quiera hacer. Besitos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal queridos mis muchosos, mis arte de eco? Aquí estamos una vez más con ustedes pues presentándoles otro episodio más, un tema más hermosísimo que creo que les va a gustar mucho. Bienvenidos a este su espacio, este es su programa llamado Barbie tiene voz, voz de su servidora. Muy, muy buenas tardes, noches, tardes, tardes, noches, que tengan un excelente, excelente día de descanso. Los que ya están en su casita, los que ya están por terminar sus labores, lleguen con bien a su casa, este, disfruten lo que tienen a su alrededor. Y bueno, dándole la bienvenida a este momento, a este tema más que se está mostrando en este instante. Y bueno, yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast y tu radio por internet, radiocarton.com. Comenzamos. I saw, I saw you I saw you Yeah Somebody, I hope you find somebody to love. Somebody to love. Somebody to love. Somebody to love. Yeah. Yeah. Y bueno, pues iniciando con este tema hermoso que estamos por comenzar, deseo de corazón que lo que yo les pueda aportar en este momento sea para bien siempre. Siempre todo lo que yo subo y lo que yo escribo y lo que yo les doy de tema es por una cierta razón. Y la razón es un mejor modo de vivir, una nueva perspectiva, una opinión más, una perspectiva diferente hacia las situaciones, hacia un momento difícil, crítico o una situación emocional por la cual estés pasando y te sientas al borde del precipicio, que no te sientas entendido, siempre existimos personas a nuestro alrededor que pasamos por cosas muy similares, que a veces no tenemos pues no el valor sino el eh, la confianza de poder hablarlo con alguien que de verdad lo pueda entender y lo pueda comprender de la misma manera que esa otra persona. Entonces es difícil encontrar personas que, con las que nos sintamos en confianza, que nos sintamos que nos dan paz, que nos brindan esa luz y esa nueva visión hacia alguna situación y para eso estoy yo aquí, de verdad de todo corazón, Yo sé que mis notas, yo sé que todo lo que escribo y lo que digo siempre es directo y a la yugular, ese es mi, mi lema, yo soy muy poco ortodoxa siempre y cuando eh, la, las cosas sean para bien y soy muy clara, muy, cons, muy precisa y consistente en lo que digo porque creo que la vida así es, hay que agarrarle todo por los cuernos, tener el valor y la valentía y si no, tienes que empezar por ti a validarte tú a darte tú el respeto para que las demás personas te lo empiecen a dar a ti da lo que quieres di lo que quieres porque es bueno decir no, no necesito esto yo necesito esto en mi vida quiero esto para mi vida y merezco esto para mi vida entonces comenzamos ella es tan divertida tan linda tan amorosa cuando quiere y como ella quiere ella es tan ella ella detesta las hipocresías de hecho, la rechaza con una sola mirada. Ella, tan ella, tan suya, tan perfectamente imperfecta, que todo lo vuelve tan suyo para ella. Cuando lo quiere, como lo quiere, cuando lo necesita. Comenzamos. Queridos, el tema del día de hoy se llama Ella es una zapatilla de cristal. Y este tema va dirigido a ella o a él. Pueden ser hombres también los que se puedan sentir identificados porque sé que hay muchas personas que también siendo hombres pasan por situaciones y abuso psicológico, abuso laboral, en el trabajo hay mucho bullying. Hoy en estos tiempos toda la gente vivimos con mucho estrés, bajo mucha presión y todos vivimos situaciones difíciles en la vida, se nos presenta así. Sin embargo, eh, habemos también personas que hacemos la vida de las demás un poco más suave, más ligera, Y, y, este, y a veces no porque solucionemos la vida de la gente porque yo te diga te voy a solucionar la vida simple y sencillamente dándote una nueva perspectiva otra visión hacia la situación y dándote un poco de aliento y de respiro para que tú te sientas mejor y empiezas a mejorar espiritual, mental y físicamente ella es una zapatilla de cristal no le importa lo que ella es porque hace mucho ella trabaja para ella para ser única y genuina porque a ella no le importa lo que los demás piensen u opinen de ella, de su ser, de su esencia. Ella no está para ratos, ni ser una opción está en su lista. Y mucho menos para que le provoquen celos, porque ella, ella es mucho para ti tal vez. Ella es mucho como amiga, ella es mucho como pareja. Es más, es más, es mucho como un casi algo. Es más, te diré algo. Como novia es mucho, de hecho es más de lo que ella cree que es. Y es que no se ha dado cuenta de eso en muchas ocasiones. Y es que hace mucho tiempo que hace ya las cosas a su modo y a su manera. Que a muchísimas personas les molesta ya su forma de ser. Pero a ella eso no le quita el sueño. De hecho, queridos, pues no le importa el concepto que pudieran tener de ella. Ella hace mucho tiempo ya solo le importa a ella. Que es rara, que es curada, que es fea, que no es su tipo, que baila raro, que su cara es rara, que no les agradan muchas cosas de ella, que es complicada, le dicen. Pero lo más chistoso es que siguen criticando cada cosa de ella, desde su cuerpo hasta su forma de opinar, su forma de ser, su forma de responder y su forma de pensar. Que es rara, le dicen todo el tiempo. Pero no en Bona, en ningún lado al menos para otros o para otras. No embona como amiga, no embona como amante, no embona como pareja, no embona como novia, no embona como casi algo, <ríe> que no embona como trabajadora. Así es, y es verdad. No embona ni lo hará, y no lo está buscando, para que lo sepan y les quede claro. Ya que ella es tan única tan ella, tan original, que se pone a pensar él, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué todo el tiempo están tratando de quererme hacer ver mal cuando tengo tantas cosas buenas? Y es que si ella no se mete en las vidas ajenas, ¿qué les da el derecho de opinar, hurgar y querer darle su opinión o percepción que tienen sobre ella?, o querer cambiarla, o modificarla a su modo, y solo para que les embone a otras personas. Y les diré por qué, queridos. Porque se la pasan quejándose, o lo peor de todo, se, sienten en la misma, se sientan en la misma mesa donde, donde hablan de ella. Del porque no es como a cada persona le gustaría que fuera. La critican a ella, del cómo actúa, del cómo hace lo suyo, del cómo lo hace a su modo. De cómo hace todo a su forma de pensar, porque o del para qué. Se quejan de su forma de ser, se quejan de su personalidad, de hacer las cosas a su manera. Es más, hasta del por qué tiene un cuerpo de cierta manera o por qué no lo hace de una forma para el gusto de cada una o de cada uno. Y se siguen quejando una y otra vez. <risa> Se sienten con el derecho divino de estar opinando qué le quedaría mejor, qué le quedaría hacer o cómo le quedaría hacer eso. Se sientan en la misma mesa a charlar y criticar el por qué a ella no es como ellas quieren o hace para tenerlas contentas o por qué no llena sus expectativas tan huecas y vacías. Ella no cubre sus gustos, no cubre su físico, no cubre para nadie, cubre nada, porque no les embona. Bueno, eso es lo que todos o todas a su alrededor dicen o creen y piensan. Lo que no saben, queridos, es que ella va por la vida siendo ella, sin cubrir razones ni expectativas de nadie. Ella hace todo a su modo, sin meterse en la vida de nadie, y es que ella va, vive en su mundo, va y viene lo pintó de color rosa sí y lo adaptó a su entorno y a su comodidad y a lo que lo hacía y la hacía más feliz a ella para poder tener paz en su vida para poder tener estabilidad mental en su vida porque ella ella ya trascendió su mentalidad ella ya trascendió su espiritualidad a ella no le importa y no le ha importado querer llenar gustos para que alguien le diga qué linda te ves o eres una muy buena amiga o a ella no le interesa aparentar algo para poder estar o pertenecer a un círculo porque lo cierto es que a ella le encanta su paz, le encanta su tranquilidad, sabes, le encanta su serenidad y su tranquilidad es primordial para ella y su rareza es lo que ama de ella que no cubre tus gustos físicos, está bien, ella es así, ella es imperfecta y perfecta a su modo, su modo de estilo, su modo de su forma, su forma corporal y no te gusta, tan simple, no la busques, si no te llena tus expectativas, no la busques, si no es como amiga, como tú quieres, no la busques, no opines de lo que a ti te pareciera sería mejor para ella, porque más bien es lo que tú quieres que ella haga o deje de hacer, o ella cambie o ella modifique para que ella pueda embonar en tu vida, para que a ti te parezca que sí embona en tu vida, el cual a ella, ¿qué crees? No le interesa pertenecer, ¿está claro? Espero que sí, queridos, que no es, que no responde como quieres, que no tiene lo que tú buscas. Que no hace las cosas como tú dices, que no responde como quisieras, que no tiene lo que buscas como mujer, que no tiene un cuerpo que a ti te gusta, pero pues es lo que hay. Entonces, ¿sabes qué? No la molestes, que no te embona como amiga, aléjate, no la mortifiques con tus excusas tontas solo porque no eres capaz de aceptar a una persona tal y como es y no llena tus expectativas no te llena como amiga entonces búscate a una que sí lo haga todo como tú lo quieres que actúe como tú quieres que te responda tal y como tú lo quieres que te diga tal lo que tú quieres escuchar y que sea tal como tú deseas una que todo lo que ella haga diga, piense, sea perfecto para ti que las manías y su forma de ser sean a tu manera de gusto búscate a alguien que sí sea manipulable o que simplemente sea tu gusto y tu manera tu amistad pero no la mortifiques criticando su actuar o el por qué no hace las cosas como tú quieres o el por qué ella es así y ella hace sus cosas sus gustos tiene sus propósitos para ella no para nadie ni para agradarle a alguien ni para que sea aceptada por alguien ni para que sea amada por alguien a ella Querido, a ella ya no, le ya no le agrada dar detalles del por qué en su vida y el para qué. Eso a ella le aturde y le da hueva dar explicaciones. Lo que ella hace es hacerse feliz, ella, y llenar sus propias expectativas de ella. Es tan ella que no se mete con nadie, ¿sabes? No le importa la vida ajena está tan metida en su vida, tan enfocada en sus cosas, no le interesa opinar sobre del cómo eres, del cómo te ves, del por qué eres de tal forma, del por qué te vistas de tal forma, de por qué haces tus proyectos de tal forma, de, de que debes de tener otro enfoque, de que deberías, porque lo que ella sabe es que ella debería y debe estar enfocada en su vida, no en la tuya, que no llena tus expectativas de físico, de gusto, de pareja, de amiga, de cuerpo, pues no la busques, no le coquetees, no le hables y no le digas que te interesa para algo porque ella, ella no es una opción, no es ni tu oportunidad para estar a ratos, solo porque las demás opciones no te contestan. ¿Queda claro? ella no es una opción ni tu oportunidad ella es tan de ella que no le interrumpas en su tranquilidad su tranquilidad emocional su burbuja que ella construyó para rescatarse de donde muchas personas como tú tan mierdas, tan miserables tan con poca empatía tan así, tan cruel Que no te importa ver lo que a lo mejor ella pueda aportar en tu vida porque lo único que buscas es escupir tu maldad, tu frustración, tu dolor, tu mediocridad, tu falta de entereza, tu falta de esfuerzo, tu compromiso contigo, un beneficio para ti. Ella lo está haciendo para ella si no es lo que tú buscas y no te llena físicamente porque ella no vino a este mundo a cubrir tus gustos ni expectativas, eso es lo que tú no sabes. Simplemente no es una oportunidad para saciar tus complejos, para saciar tus miedos, para saciar tus soledades. Ella no está para medias tintas y menos llevarse tus dudas y llenarse ella misma de miedos y dudas que le hagan sentir tus opiniones vacías, tus palabras hirientes sí tus palabras pasivo-agresivas tu veneno, tu mierda ella ya se curó hace mucho de ese mal querido perdón, pero es que ella aprendió a amarse, a quererse por sobre todas las cosas y ella se ama tal cual es porque su versión se remasterizó con el paso del tiempo y aunque ella esté actualizada a este tiempo de amores y amistades mediocres, vacías y obsoletas. No es lo que le interesa tener, y créemelo, mucho menos ser, porque su esencia jamás la ha perdido. Y es que eso aún no lo logran entender, queridos, pero ella no es nadie para enseñarles a respetarla. Ella es rara porque respeta tu opinión. Porque sabe escucharte, porque sabe callar cuando es prudente, porque aunque necesite o, quiera, o quieras o debas escuchar lo que ella tiene que decir, no lo hace porque no le pides su opinión, no le pides un consejo o no le pides su punto de vista o una sugerencia. Y ella respeta eso, es tan ella, tan propia, que eso, esa rareza es para ustedes. Tu forma de ser tus hábitos y tus gustos, de hecho tus manías, porque a ella le quedó claro que no se cree, no se crece como persona ni como ser humano metiéndose en la vida ajena. Simplemente es que no es que sea rara, no es que sea curada, es que es diferente y distinta del ordinario. Ella es otro mundo, una pieza única, como amiga, como mujer, como madre, como pareja, como hermana porque ella sabe respetar y te ama tal cual. Y es que ella solo, solo ella y su mente tan educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo y mucho menos quererte cambiar o modificar. Te escucha, escucha lo que dices, te respeta. Sin embargo, no trata de cambiarte. Y si tú no puedes entender esa parte, Qué triste. Ella tiene un cierto poder. Sí, es un algo que nadie le puede quitar. En la forma que ella hace las cosas y cómo hace que sucedan las cosas hermosas que ella crea, y no solo con algunas personas. Es que es que ella sí que impacta y no solo por su belleza. Y aunque rara para muchos, ella ha impactado en la vida de muchas personas. Te hablo de la capacidad que ella tiene para promulgar la capacidad de lograr el cambio y cambiar la energía y hasta la manera de perspectiva de la vida que tienen algunas personas. Ese es su algo y ella sí que le queda bien y es la fuente primordial y la creadora de tal poder, sí, Por eso es rara. Es curada y no tembona. Te Qué triste que solo para todo, para todo estén buscando ese prietito en el arroz. En lugar de aceptar que ella no es que sea perfecta. Porque no lo es y ella lo sabe. Pero sí aceptar que es una amiga buena, que es una buena pareja, que es una buena mujer, que vale la pena. Y no por el físico. Eso no importa. Es por lo que te aporta. Como ella te ha servido a ser mejor en algunos ámbitos de tu vida. Que te aporta ideas. Mejores perspectivas. Pero ella ya se cansó de estar esperando. A, es, a, a que lo acepten. Y lo reconozcan. Porque ella sabe que no lo harás jamás. Y qué hijo de puta se siente, ¿saben? ¿Saben? saber que la envidia es tal por mayor que jamás reconocerás lo buena y lo bueno que te ha aportado en tu vida o en la vida de las otras personas que no lo reconozcas porque no te sientes con la capacidad de aceptar su gran capacidad de ella para trascender las mentes ajenas porque ella sí lo sabe y ella sigue igual ella, ella querido ella es educada ella es gentil Ella es amable, es luz, genera paz, te da tranquilidad. Ella te enseña a ser valiente y te enseña a valorarte y amarte. Pero no por eso es hipócrita, ya que eso lo hace porque tiene educación. En eso es donde cambia todo, porque los idiotas e ignorantes no lo comprenderán. Ella es una persona buena, gentil, lista, bondadosa, humilde, pacífica, reservada. Ella es respeto, ella es luz, ella transmite paz, ella transmite tranquilidad y te da seguridad personal y mental fácilmente cuando tú lo necesitas. Te da la confianza, ella es leal, tan leal y no solo contigo, si es que le das lo mismo. Es ideal con ella misma y con sus ideales a no perder el piso y no dañar a nadie. Ella sabe lo que quiere para ella y sabe hasta dónde puede hacer para lograr el impacto en una persona. Ella es poco ortodoxa, de hecho, siempre da directo y a la yugular. Ella sabe mantenerse al margen de todo, pero estará ahí si le pides una opinión, si le pides un consejo, o una sugerencia, o tal vez un punto de vista. Ella es buena amiga y buena pareja. Es buena, muy buena como mamá. Buena mujer, buena persona, un buen ser humano. Tiene una calidad humana increíble porque la perra vida misma se lo ha enseñado. Pero también quiero que entiendas algo. Sabe mandar muy bien a la mierda cuando la quieren tomar por estúpida o por tonta. Ella... Ella es como una zapatilla de cristal, linda, elegante, transparente, bonita, brillante, ligera, perfecta, suculenta. Ella es exquisita y única y no le embona a casi a nadie. De hecho, es difícil que le embone a alguien, pero ella sabe que en algún momento estará en donde sí le agrade su brillo en donde sí les agrade, donde sí les embone lo que ella es, porque será el lugar y la persona correcta. Esa bella zapatilla de brillos jamás la verás derrotada. Ni lo intentes, porque créeme querido que su sonrisa ya tiene varias maestrías. Y es que ella no competirá por estar, no competirá por embonar no competirá por permanecer en la vida de alguien entonces a ella le ha quedado claro que no embona en tu vida pero ella lo sabe y no lo intenta pertenecer ahí porque ella, pertene ella, ella pertenece a su mundo y en su vida y en su mundo ella es feliz y ahí no perteneces tú de hecho te dará un sí pero solo ella sabe por qué y con qué lo hace en qué sentido que no le importa tener la razón Solo a ella le importa mantener su paz Y lo hace para mantener su respeto hacia ella Ella se presume como es Porque le ha costado mucho, mucho Volverse a pegar y a ser feliz Porque para llevarse bien No se necesitan las mismas ideas, querido No te confundas No se necesitan los mismos gustos O el opinar igual que tú O pensar igual que tú O tener el mismo físico O tener el físico que a ti te gustaría Que esa persona tuviera se necesita el mismo respeto. Y pues, si no te embona, simple, lárgate de su vida. Ella no necesita de ti, de tus malos comentarios, de ser tu escupitajo para que saques tus frustraciones y tus malos ratos o tu mediocridad. Porque a ella ya no le importa tener la razón, le importa más tener paz. Ella es la misma de siempre, aunque no la de antes. Y perdóname si ella no está para ti o como la quieres o quisieras que ella estuviera para ti o fuera para ti para que te embone. Porque está en lo de ella. Si no, pues se atrasa. Y es que ella no se esfuerza por amarse a sí misma. ¿Sabes? A ella el amarse a sí misma le sale sin un esfuerzo. Y es que hace tiempo dejó de lado el esfuerzo por querer complacer a otras personas porque comprendió que eso, queridos, no es precisamente un complemento y un ingrediente para tener una vida feliz. Y es que ella sabe que el ignorante juzga y el inteligente acepta las diferencias. Y para cerrar con esto, queridos, pues, yo soy responsable de mis actos y de lo que digo, de lo que hago, responsable de amarme yo, responsable de quererme yo, responsable de aceptarme yo, responsable de respetarme yo, responsable de verme bien para mí, responsable de gustarme yo, responsable de mis gustos, de mis metas, de mis triunfos, de mis objetivos y mis perspectivas. Así que yo no soy responsable de lo que usted quiera, desee, anhele y entienda de mí, u opine sobre mí. Y es que la gente suele afirmar tener hambre de la verdad, pero detestan el sabor cuando una persona como ella se la sirve es porque eso eso que entendí que tal vez no le agradó a la gente porque soy demasiado inteligente pero fingir estupidez querido para ser querida o aceptada o embonar o embonar en algún lado jamás va a ser una opción para mí y si no te embono simple pues lárgate de mi vida pero no pienso cuestionarme que estoy haciendo mal porque no me amas, porque no te gusto, porque no te embono como amiga, porque si no te embono, ¿qué haces ahí a mi lado? Si no te embono, lárgate de mi vida, de verdad, pero no me dejes tu mierda. Mejor sánate tú, para que no sangres sobre otros y entiendas que una zapatilla de cristal, como lo es ella, no le embonará a una persona cualquiera como tú tan común y tan ordinario. Ah, sí, déjame pensar en algo más. Valídate, valórate, eres muchoso, eres arte deco. Queridos, el día de hoy el tema estuvo algo intenso siempre va a ser así viniendo de su servidora Barbie Mattel claro que sí y pues lo único que quiero hacerles pensar es tú eres así como amigo como amiga como persona como compañera en algún trabajo tú eres una persona dredosa que tira mierda que, que siempre está sacando y vaciando su frustración su, o eres una persona que tú ves el... Tú ves que alguien se está superando y siempre tratas así como de ay, pues a mí no me gusta, pues a mí no esto, pues, pues no te gusta, no opines. sí O eres una persona de las que tú vas con otra persona y ya están comiendo y ay no, a mí no me gusta el chocolate. Ay no, a mí no, o sea, pues ay qué asco, por qué comes eso, a mí no me gusta. Bueno, pues cállate la boca, si no te gusta, no lo digas no le amargues el momento a esa persona solo porque tú estás amargada no le hagas sentir mierda a la gente solamente porque tú te sientas una mierda no le hagas sentir que para ti no es algo simple y sencillamente si a ti no te agrada algo mejor cállate, haz lo tuyo esa persona no se mete contigo déjala vivir su mundo si no es alguien que embone en tu vida lárgate de ahí y busca algo que te embone a ti No te metas en ese sentido con una persona que está tan tranquila, pacífica y encontrando su camino, está en su camino, está en su propósito. A muchas personas eso... Esos, esas situaciones no, no, les, no les agrada. Les hacen sentir mal. ¿Saben? Les, les da diarrea les digo que les da, les da diarrea porque no les gusta ver que las personas estén en su mundo, estén en lo suyo el por qué haces, el por qué lo haces o esto o lo otro, siempre están tratando de quitarle la paz a esa persona de hacerla dudar, de cuestionarle su manera de pensar su, su manera de ser, su forma en la que hace las cosas y la realidad de todo esto es que pues si no te gusta, busca el círculo de personas que sean como tú ella no te mona, no tienes por qué quitarle su paz, búscate a otra persona, pero últimamente en este mundo se ve mucho eso, ¿saben? se ve mucho el, el que las personas siempre quieran estar ahí eh, chingando a los demás, ¿no? porque con su vida no están tan perfectamente bien que no puedes ver a una persona, le puedes hablar a alguien, pero siempre vas a desacreditar lo que hace y vas a decir, no es que tú no tienes la razón no es que, pues entonces no está bien lo que dices. O sea, no está bien lo que estás haciendo porque para eso primero, o sea, pues déjala. Ella está haciendo algo que tú no. Y es ese 1% de cambio que está haciendo en su vida, que tú no haces ni el 0.1% de tu vida en cambio. Y es la gran diferencia. A muchas personas puede ser que te estén hablando bien y cuando ven que tú estás emprendiendo un negocio que estás emprendiendo algo que estás estudiando algo, que estás haciendo algo ya no les agrada es más, que estás yendo a hacer ejercicio y empiezan a criticar ay, pues estás yendo a hacer ejercicio y, y comes esto estás haciendo ejercicio y, y estás a dieta y mira, yo no veo el cambio y mira, te, te falta hacer esto te falta el otro, quítate aquí o, o marca más esto o sea, el... Las cosas que hace esa persona para sentirse bien, tú no sabes por qué lo hace. Sí, es como una persona de la tercera edad que va al yoga o va a hacer cardio o va a hacer aeróbics. Una persona de la tercera edad va porque tiene sus motivos, ya sea por salud, ya sea porque quiere aprender, porque nunca es tarde para aprender, para ser coach, nunca es tarde para mejorar, para, para superarte en la vida. ¿Sí? para crecer mental y espiritual y físicamente como persona, nunca es tarde. O simple y sencillamente esa señora va porque se siente mejor físicamente, quiere sentirse bien el tiempo que le quede de vida, tal vez nunca lo hizo y ahora quiere un hábito nuevo. Ese hábito atómico y cambio radical que hace en su vida, si a ti no te gusta, pues simple y sencillamente mantente calladito, se ven más bonitos. Mantente al margen y búscate la inquietud mona que te haga sentir que lo que tú quieres y deseas está perfecto para ti. Pero no andes de chinga quedito con la gente. Aprende a callarte, te infiltro en la garganta, en la boca, muérdete la lengua. Por eso Dios nos dio dos oídos para oír bien, dos osas nasales para respirar bien, dos ojos para mirar bien y una boca para hablar la mitad. Y un cerebro para pensar y utilizarlo antes de decir algo, porque podrás decirme, es que yo soy así, es que yo así soy, es que es mi forma de ser, qué bueno, qué padre. Pero la diferencia en que tú dices que tú es tu forma de ser, y la diferencia que tiene ella de decir, ella es así, ella hace, de su modo, las cosas, hay una existencia gradual, intensa, inmensa, inconmensurable de diferencia. ¿En qué te lo voy a explicar, querido? En que una cosa es que tú digas las cosas como tú crees que son y otra, ¿sí? Es que ella lo haga como lo debe de hacer, porque a ella le hace bien hacerlo a su modo. La hace sentir bien y lo hace para hacer cosas buenas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia abismal que existe? Pues muy obvia, ¿sí? Que tú hablas sin pensar sin pensar antes de decir si lo que digo es correcto y deja de lo que sea correcto, de lo que es adecuado, ¿será propio hablar y quitar el silencio a interrumpir su paz de esa persona si yo hago este comentario? ¿O realmente a mí no me interesa? O sea, no creo que le interese mi opinión, porque esa es tu opinión. Y para empezar, una opinión se pide, un consejo se pide, una sugerencia se pide sí, un punto de vista se pide en una conversación oye, ¿puedo opinar? ¿puedo darte un punto de vista si esa persona te dice no? mantente al margen no se lo digas porque ella está bien como está ella no necesita escuchar tu tu falta de valor para salir adelante ella no necesita escuchar tus excusas pendejas no necesita escuchar tus frustraciones personales ni físicas, ni mentales, ni económicas. Ella está bien como está y lo está haciendo a su modo y lo está, le está saliendo perfecto. ¿Por qué? Porque trascendió, porque ella ya está saliendo del hoyo y de la burbuja de conformidad donde tú te estás quedando. Y está perfecto. Ella también entiende que si a ti te hace bien y que si tú estás feliz con tus proyectos, a tu modo y a ti te funcionan, ella, ella lo que hace, y es la gran diferencia, es que lo respeta y ni siquiera opina en tu vida pero tú miserable ser que me está escuchando sí que te sientes con la capacidad de entrometerte y hurgar y decirle es que tú es que tú eres así es que es que tú no se te puede decir nada porque tú eres bien malvibrosa o bien malvibroso todo lo tomas a mal o sea yo te lo digo en buen plan no, no lo digas cállate el hocico mejor no hables deja a esa persona tranquila ya mucho le ha costado surcirse sus heridas curarse su alma sus dolores porque solo ella sabe lo que le ha costado trascender y si a tú un suponer, vamos a poner un ejemplo eh, la vida nunca les va a pintar igual a una persona a dos, ni a tres, ni a nadie pasamos por situaciones muy parecidas pero no de la misma manera Es muy raro, es un 0.001% de que alguien pase lo mismito que tú, o sea, casi nada, ¿sale? Milésimas, pero lo dudo. Sin embargo, tenemos cosas que podemos pasar similares y por eso entendemos y tenemos empatía. A veces hay personas que aunque pasen por ese proceso, no entienden y es muy normal cuando dicen, deja que toque fondo para que valore para que entienda para que madure pero hay personas que por más que pasen por las situaciones no maduran no aprenden a tener empatía y mucho menos respeto por la vida de las demás personas se sienten con el derecho divino de estarse entrometiendo y dando su opinión o criticando lo que hace por qué y para qué lo hace y así no funciona esto se llama respeto Y el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nadie te pide tu opinión, no la des. A mí me gusta mucho. Yo les voy a decir algo. A mí me encanta que las personas se acerquen conmigo porque me hace sentir que yo les transmito esa lealtad y esa seguridad y esa confianza para que me cuenten cosas que no se le cuentan a otras personas. Yo no las digo aquí porque es para proteger la privacidad de mis amigas, de mis conocidas o de la gente que me tiene la confianza pero lo que hago es ponerles un ejemplo y decir, a ver pasa esto, a, a Dianita le hicieron esto porque, porque Flor es una malvibrosa y es una persona que no está a gusto con su vida y, y yo te voy a decir una cosa fíjate bien la diferencia si llevan el mismo tiempo a lo que voy es que tú dices ay Yo tengo tanto tiempo y ¿qué has hecho? Tú que llevas en esto, o sea, suponer tú, tú llevas en esto, este, tanto tiempo y no tienes esto, no tienes lo otro. O sea, pues entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué te importa lo que haya hecho o lo que no haya hecho? Cada quien trasciende y hace las cosas a su modo, a su manera y a sus posibilidades. Y créeme, muchas personas hacemos las cosas, aún con heridas profundas y vamos por la vida mostrando una sonrisa inconmensurable bella limpia, pura, sincera sin una puta gota de ironía sin hipocresía transparente que transmite paz que tú la ves feliz brincando, bailando porque mucho mucho le costó llegar hasta ese punto no vengas con tu mierda No sangres encima de ella. Cura tus heridas. Sánate primero. Y si empiezas a amar algo o a alguien, primero empieza por ti. ¿Y por qué te digo esto? Tiene mucho que ver el aceptarte, el quererte, el amarte y el saber difer diferenciar. Sí, el saber diferenciar. ¿En qué momento debo de callar porque no es prudente decirlo porque estamos delante de personas que no sería adecuado decir eso? No puedo dejar en evidencia o no puedo dejar en ridículo a una persona que yo digo que amo, que estimo o que es mi amiga o que es mi amigo porque eso no es ser una amistad sincera. Tú no puedes hacer ni bromear humillando a otros para quedar bien con los demás. Eso es ser una mierda y miserable ser humano. ¿Te ha quedado claro? Una cosa es bromear, pero hasta para bromear o para decir algo bromeando, hay cosas que no se deben de decir porque, porque esa persona puede ser que tú digas es que tú lo tomas a mal, tú te lo tomas a pecho. No, querida, no me lo tomo a pecho. No, querido, no seas tan estúpida, ni tan estúpida. No seas tan poco... Eh, empático con las personas yo siempre he dicho que las cosas se deben de hacer como se tienen que hacer porque hay cosas que no se pueden ser modificadas como las matemáticas son precisas justas y precisas y hay cosas, palabras y situaciones que no son bromas que no puedes bromear con eso Se sale del contexto y dejas una duda y una herida lacerante en otra persona y dice, ¿será cierto? Y empieza a dudar de ella. Si tú fuiste una persona humillada, lastimada, si no te sientes con la capacidad de crecimiento eh, cognitivo que es, es, es el mental eh, y haces otras cosas, ¡qué padre, qué chido! Ella es tan respetuosa que no se mete en ese sentido le gusta ver bien a las personas y si eso te, te favorece y eso te hace sentir bien adelante muchas veces algunas personas me han dicho oye, se me ve bien esto ¿tú qué opinas? yo le voy a decir y siempre le respondo no, tú dime, ¿tú te sientes linda con eso? pues sí ¿te sientes segura? sí, ¿te gusta cómo te ves? sí, que te valga un kilo de berenjena si a la gente no le gusta que si te quieres poner rastas a ti te gusta, póntelas que si quieres por decir que si quieres comer todo un día, quieres comer pizza porque se te antojó, cómetela es que no porque me estoy cuidando, que te valga hazlo es que qué van a decir si voy al gimnasio y me como una hamburguesa, van a decir que mira ni se cuida, mira que te valga, tú sabes por qué lo haces, para qué lo haces, el gusto te lo vas a dar tú, no a la gente Y desgraciadamente dejamos de ser, de parecer y de actuar a nuestro gusto y nuestra tranquilidad y lo que nos da felicidad por embonar en la vida de alguien. Queridos, están mal. De verdad quiero que tengan una perspectiva diferente de lo que les estoy diciendo. Y a ti que te gusta estar hablando sin filtro, porque así eres, hay una variante muy grande de decir... Yo, no hab yo hablo sin pelos en la lengua. Hay una variante grande y te voy a decir la diferencia. Es hablar sin respeto a lo de las a la otra persona. Puedes decir, pen puedes pensar, puedes imaginarte, puedes tener tu opinión. Pero tienes que tener un filtro. Si puedes decir las cosas sin pelos en la lengua. Pero eso no te lleva a que le pierdas el respeto a la otra persona. Porque hay una línea muy delgada. Y es lo que a veces las personas no entienden. Una cosa es ser directa y otra cosa es ser grosera. Y es grosero cuando tú llegas con una persona y dices, ¡Ay, mira! ¡Mira! ¿El cuajo cómo se te hace? ¡Ay, mira! O sea, tú sí vas a engordar. Eh? Y a mí me lo dijeron hace poquito. Tú sí tienes que engordar si dejas tu dieta. Yo no están para saberlo, ni yo para contárselos queridos, mis muchosos, mis, mis arte de eco que me están escuchando, mis clásicos. Estoy certificándome, estoy muy contenta porque estoy certificándome para, y se los pongo de ejemplo, no lo estoy presumiendo, pero me siento orgullosa de mí, o sea, lo cuento como un logro mío porque digo qué padre, y me está costando mucho trabajo y sacrificio. Sí, claro, por supuesto que me está costando mucho. ¿Quién dijo que no? O sea, demasiado. Sin embargo, este, lo estoy haciendo para sentirme bien yo. Me estoy certificando en acondicionamiento físico para poder acondicionar a personas o de deportistas de alto rendimiento a desarrollar bien ese deporte o esta calidad de vida que quieren. Mejorar su calidad de vida, tener un mejor acondicionamiento Ya sea porque es una persona con sobrepeso, ya sea porque es una persona muy delgada, ya sea una persona que nunca ha hecho ejercicio, ya sea una persona que quiere tomar un hábito de ir mucho al gimnasio o una persona que quiere ser boxeadora o boxeador o deportista de alto rendimiento. Yo me estoy especializando para hacer eso. Estoy tomando también una certificación de cosmetología para, pues, para hacer faciales, eh, Masajes faciales con aromaterapia y en muchos procesos diferentes, ¿no? Pero me, me ha costado mucho porque, pues, la verdad es de que quien dijo que es fácil, ¿no? Lo que te. Pues la realidad de todo esto es que cuando quieres algo, te va a costar trabajo. Nadie dijo que para tener éxito eh, se iba a dar fácilmente pero no por eso trato de ir por el mundo criticando en la vida. Entonces resulta y resalta, y les cuento, que su servidora pues está llevando una vida más balanceada en lo que come, porque la verdad es de que a veces me daba mucha ansiedad y me atascaba de puras cochinadas para saciar eso. A lo mejor ese vacío mental, emocional, físico o, o qué sé yo. Sí, pero esa ansiedad que me llegaba, entonces ahora estoy llenándola mi hiperactividad Este, porque tengo TDAH, este, tengo trastorno de hiperactividad y ansiedad. Entonces, saturo mi mente y mi cuerpo con actividades para estar cansada, para poder descansar, para poder dormir y para poderme ocupar en otras cosas que no sea eh, saturar mi organismo con una mala alimentación. Sí llevo una dieta balanceada, pero no porque esté a dieta, sino porque quiero sentirme mejor. Quiero tener una alimentación balanceada porque quiero aprender a comer bien, no porque esté a dieta. Y una persona de mi trabajo me dijo, ay, si tú dejas de hacer dieta vas a engordar. No, querida, no te confundas. Eso es no tener filtro en la garganta y ahí ya cruzo una línea muy delgada. Es a lo que yo este, quiero llegar y es a lo que yo les digo. Este... El punto es que existe una línea que tú puedes romper y es el respeto, el, el ser grosera, ¿sí? El ser grosera, una cosa es ser directa y otra cosa es ser grosera. Entonces, queridos, seamos un poco más empáticos, no hay que meternos en lo que no nos importa. Métete en tu vida, concéntrate en tu, en tu objetivo, si tu vida y tu objetivo es estar dando vueltas y vueltas y vueltas, bueno, pues ese es tu objetivo esa es tu finalidad y qué bueno esa es tu misión qué padre qué chido pero no te metas a decirme que, que yo debo de hacer lo mismo para yo embonar en tu vida para que yo sea buena amiga para ti tengo que actuar de una cierta manera para que de veras tú puedas decir no, sí ella es muy buena amiga o uh, es mi mejor amiga o uh, es una excelente persona yo se los voy a decir yo me cansé de un momento de esperar que alguien se refiriera así conmigo y de toda la gente que conozco Pocas personas contadas me han dicho y me lo dicen, Barbie gracias por existir en mi vida, Barbie gracias porque me has ayudado a mejorar muchas cosas, me has ayudado a mejorar en mi persona, en mi seguridad, que eso es a lo que yo me refiero, a lo que yo voy, es lo que me gusta hacer, hacerte crecer emocionalmente para ti, para que te ames, te quieras y no permitas que las personas te dañen. ¿Qué les puedo decir, queridos? Hay muchas cosas. Para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas. Se necesita el mismo respeto. Esa es la frase que les dejo el día de hoy. Entonces, querido, yo, su servidora Barbie, no es que sea cruel. La verdad es de que lo que he aprendido es a usar más el cerebro. El corazón y los sentimientos, tengo más empatía, he trascendido, mi alma trascendió, maduré, aprendí, crecí, y el trascender habla espiritualmente, a no querer dañar a los demás, a saber diferenciar, si voy a decir esto es correcto, lo necesita, ¿Lo va, la va a hacer sentir mal, lo va a hacer sentir bien, ¿Qué propósito y qué misión tiene lo que voy a decir? ¿Para qué lo hago? ¿Porque no tengo otra cosa que hacer más que chingarle la vida a los demás? ¿La veo tan feliz o lo veo tan feliz que tengo que hacerla sentir mierda? No, queridos. Hay una diferencia grande y abismal entre el respeto, entre ser directa y ser grosera. Entonces, ¿quieres llevarte bien? Respeta. Pero la realidad de todo esto, queridos, es de que también eso les molesta a ustedes. Sí. Porque, o sea, hasta el respeto de esa persona les parece incómodo. Es que es rara. Sí, es que tiene una forma de ser bien rara. Mira, está metida en su teléfono, escribiendo ahora con quién se estará peleando. A mí me lo han dicho muchas veces y muchas ocasiones. Y a lo mejor muchas veces en broma, sí lo entiendo, pero. Me encanta escribir y ustedes como deben de saber, un escritor, no, este, un escritor no todo el tiempo está como todos los días inspirado en escribir, eso nos llega a veces hasta en el supermercado, a mí me ha pasado de estar caminando en algún lado y en ese momento me llega la inspiración y ahí me siento escribir y ahí me quedo y hasta que termino, porque si yo digo, Ay, al rato le sigo, mañana le sigo, pierdo el enfoque, se me va la inspiración, Y se me olvidó lo que, el punto a lo que yo quería llegar. Entonces, los escritores tenemos un trabajo muy difícil, muy apasionado, sí, porque me apasiona tanto lo que hago, escribir. Ser escritora, autora y locutora es una de las cosas que me fascina, pero escribir para fin de darles un buen programa, un buen programa de radio, un buen podcast, tengo que ser una buena escritora. Y si no tengo pasión en lo que hago y si no me llegan los sentimientos en ese momento, pues les voy a escribir puras porquerías, pura porquerías me refiero, me refiero queridos a, a un tema muy vacío, muy vagal, muy banal, muy superficial, muy como hoy en día los influencers, algo pues tonto, ¿no? Que no te lleva a una mejora, que no te da una mejor opción, que no te, de, que no te mejora como persona. Y yo no soy así. Entonces, pues hasta a veces a las personas hasta eso les parece mal, ¿saben? Lo ven mal el hecho de que te estés escribiendo, eres una nerd. Yo no lo describiría así. Yo no describiría que soy nerd o rara. Los voy a dejar bien claro. Yo lo describiría, soy más inteligente que tú. Y eso no tiene discusión queridos si haces algo hazlo bien el éxito no es un golpe de suerte el éxito es una paliza de disciplina y de compromiso si esa persona está disciplinada y está comprometida y se está metiendo una chinga bien buena en lo que quiere lograr porque tiene bien presente su misión en la vida No la estropees con un mal comentario, con tus expectativas vagas, ni con una palabra de decir güey no me embonas, porque no te va a embonar, no embona en tu vida, lárgate de ahí, pero déjala tranquila. A lo que a mí concierne, yo cuando una persona hace eso, la verdad es que yo no acepto disculpas. Yo solo acepto cambios. Si ya te puse un límite una vez, ya te puse límite dos veces, ya te puse límite tres veces y no lo entiendes, si no veo un cambio de conducta en ti, si tú no te alejas, yo sí me alejo. Por mi sano juicio, por mi cabalidad y por el respeto que yo me debo como persona, yo me alejo de ahí. La verdad es de que... Tengo un corazón muy dulce, muy noble. Pero a veces la gente confunde mi amabilidad con estupidez. Yo a veces te dejo pensar y te dejo ser. Quiero que pienses que yo soy tonta y que no sé de lo que hablas. Y es que me ha pasado constantemente de que si yo opino y hablo porque leo mucho y sé, pues no sé todo, la verdad me faltan uh, muchas cosas por aprender, sin embargo pues tengo conocimiento y si no, pues lo busco, lo, in, lo busco en el diccionario, lo busco en el Google Maps y en el Google perdón, en el Google, para darme cuenta si tengo la razón o si una palabra se escribe así o no se escribe así porque de verdad no, no soy perfecta estoy enfocada mi mente está enfocada en algo Y cuando pasa eso, yo la verdad lo que menos quiero son distracciones. Con tu mala energía, a mí no me llevas a nada bueno. Eso créeme lo querido, que yo me doy cuenta desde que me saludas. Y si a mi punto de vista tu energía y tu saludo no es bueno, yo mira, mejor me alejo. Para evitarnos conflicto, la verdad. pues así es esto queridos y bueno yo solo quiero invitarte a que sigas siendo tú no cambies por nadie si estás haciendo bien las cosas para una mejora tuya para superarte tú para hacer bien para que, porque tienes un enfoque y una meta síguele así ni por comentarios ni por el que dirán ni por nada que nada te detenga Contra viento y marea, sigue tu objetivo, porque te voy a decir una cosa. Y es algo, híjole, es algo bien, bien importante, queridos. Es bien fácil perder el enfoque. Pero si te rindes una vez, se convertirá en un hábito. Así es de que todo lo que empieces, termínalo. Que no te importan los comentarios que hagan las demás personas. Tú eres muchoso, tú eres valiente, valídate, eres choso, eres arte de... Queridos, esto es todo por el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Te invito, te invito y te recomiendo mucho un libro que es de James Clare que se llama Hábitos Atómicos, Cambios Pequeños, Resultados Extraordinarios. Me está sirviendo, me sirve, se los recomiendo y si quieres una mejora en tu vida, una perspectiva mejor en tu vida, y quieres modificar muchas cosas, te invito a que leas este libro, te lo recomiendo. Es un método muy sencillo y comprobado para construir hábitos buenos y desterrar los malos. Con una constancia de un 1% todos los días, llegas a un cambio magnífico e impresionante a lo largo de tu vida y de tu camino. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast y tu radio por internet, radiocarton.com. No te pierdas, no te pierdas. Estamos también en TikTok, eh, estamos como Barbie Mattel cero y estamos en eh, Instagram como Barbie Mattel, Matel con doble t y doble e. Estamos también en la plataforma de Facebook y estamos como el escritorio de Barbie Mattel no se olviden porque esa página es para precisamente las personas que les encanta la lectura todos los podcasts que se suben aquí se escriben primero, se hace la nota se sube a la plataforma del de, de blog de escritor para que mis, ustedes, mis lectores los lean y también se hacen los podcasts referente a ese tema de verdad lo hago con todo el corazón del mundo, con una mejor Como para que tengan una mejor percepción y puedan ayudarse día con día. ¿Cómo? Pues hacer lo que quieras hacer. Sé muchoso, sé valiente, valídate, valórate, eres arte de eco. Yo me despido sin antes desearte que tengas un excelente descanso, que mañana tengas un excelente inicio de día, un increíble día, una increíble semana, éxito, abundancia y mil bendiciones. No trates mal a los pequeños seres eh, de vida que son animalitos, gatitos. Si tienes la oportunidad, aliméntalos, cuídalos, protégelos. Son parte de nuestro ecosistema, de nuestro planeta y nuestro bienestar para uno mismo. Cuídate, ámate y no olvides siempre darte una muy buena opinión sobre tu cuerpo y sobre ti todos los días. Eres muchoso. Hasta la próxima. Me despido, tu amiga Barbie Matei.